Hola, muy buenos días.、Eh, sí, la verdad que、eh, en las últimas semanas tuvimos un aumento en cuanto a la demanda por infecciones respiratorias altas, algunas internaciones y la mayoría es eh, ambulatorio. ambulatorio. Eh, la demanda aumentó en los centros de salud y, sobre todo, en el servicio de emergencia.、Eh, Bueno, esta es normal para la época, estamos con los mismos registros que el año pasado, o sea que no, no estamos con registros que nos alerten, sino que es lo esperado para esta época invernal. Hemos tenido、eh, internados adultos, menores, y sí,、eh, gripe A.、Eh, cuatro menores de edad, cinco adultos con gripe A, y los otros internados han sido por、eh, virus parecidos al de la gripe A. Eh, COVID no, prácticamente. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, sí,、eh, la recomendación principal es la vacunación. Recordamos que estamos haciendo vacunación en todos los centros de salud, en el horario que funciona cada centro de salud. Y en el hospital, acá, en el vacunatorio central, con un horario extendido los días viernes、eh, hasta las 18 horas.、Eh, la recomendación principal ahora estamos con、eh, la vacunación. Para las embarazadas a partir de la semana número 35 de edad gestacional,、eh, con la vacuna del virus incisal respiratorio,、eh, vemos que esto evita la gripe en el recién nacido o, si se enferma, su enfermedad va a ser mucho más leve. Y reforzar la, vac la vacunación en todos los menores:、eh, la de 2, 4, 6 meses, la del año, la del año y 3 meses, la、eh, de la de los 18 meses. Y bueno, Eh, la de los 5 años. Y en adultos mayores, sobre todo en los mayores de 65 años, tenemos disponible también、eh, la vacuna para la gripe. Y en los menores de 65 y mayores de 2 años,、eh, con indicación médica, sí tienen factores de riesgo. Bien, bueno, Se viene trabajando entonces, como decías, en todas, las, en todas las salitas, como les decimos, de los hospitales. Así que siempre b、bueno, u estar n o e atento también a los esquemas de vacunas y, más en esta época del año, imagino que también las recomendaciones tienen que ver con bueno, tratar de no salir más de lo que tengas que salir, tratar de cuidarse, n o porque siempre el frío、eh, hace que seamos más propensos a enfermarnos. Sí, y esto del COVID que nos enseñó a todos a cuidarnos, que son medidas que siguen vigentes. Eh, bueno, que si estás enfermo no concurras a tu lugar de trabajo o a la escuela por lo menos los primeros tres días,、eh, que ventilen bien los ambientes, que se laven las manos, si tenemos tos, toser en el pliegue del codo.、Eh, son todas las medidas de prevención que, junto a la vacunación, evitan el contagio. ¿Cómo vienen trabajando en el hospital? Es una pregunta muy amplia, claro, porque hay muchísimas áreas, pero un poco cómo vienen siendo el trabajo. Sí, estamos trabajando con todos los sectores funcionando: eh, eh, los consultorios, el quirófano,、eh, los centros de salud, el servicio de emergencia.、Eh, por ahora, normalmente,、eh, bueno, y adaptándonos al contexto que nos tocó. Sí, justamente, bueno, una de las noticias en, los últimos, en el último mes más o menos había sido, por ejemplo, el cierre del de, área、eh, de algunas áreas en el ámbito privado. Pensábamos que quizás capaz eso hace que haya más、eh, personas que se acerquen al, al público. ¿Han visto algún incremento de gente que quizás antes se atendía en el privado y ahora está acercándose más al área de la salud pública? Sí, estamos viendo ese incremento en los servicios de emergencia y en algunos consultorios y en el área de rehabilitación. Eso hace que、eh, haya más trabajo. ¿Cómo se, viene, se vio ese incremento, digamos,、eh, referido a la gente que trabaja, digamos, en las áreas? ¿Está necesitando más gente? ¿Cómo viene ese, ese trabajo, digamos? Y el, el trabajo es eh, intenso, eh, requiere de más eh, profesionales eh, en el sector y hay demoras a veces en la atención en algunos sectores, no en todos. Pero、eh, bueno. ...adaptándonos al, al contexto, como dijimos.